...ayer, se trata de una denuncia contra un profesional de la salud eh, en la localidad de Gobernador Duval. Se hizo público por redes sociales, pero hay una denuncia judicial propiamente dicha. Sobre este tema vamos a hablar con el fiscal Raúl Míguez. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Lautaro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escucha bien? Eh, sí, te escucho, ahora te escucho un poquito mejor. Tengo un poco de ruido acá, pero se escucho un poquito mejor. Bueno. Raúl, eh, ¿qué nos puede decir acerca de esta denuncia? bueno el día eh, martes se recibió en la comisaría de gobernador dual una denuncia de una mujer mayor de edad eh, que no es oriunda de de la, de, de la localidad de gobernador dual ni reside allí se encontraba circunstancialmente eh, donde efectivamente hizo mención a que había ido a la sala a las la, la al centro médico uh -huh. y este en el marco de un presunto examen médico, eh, bueno, habría sufrido alguna situación que podría ser considerada de eh, abuso sexual simple en los términos uh -huh. del código penal, es decir, eh, abuso sexual eh, en la figura básica de los abusos sexuales, que tiene una gran gama de, de situaciones previstas, esto sería presuntamente o en principio podría ser encuadrada en la en la figura básica. Uh -huh. eh, ¿Ya se le tomó declaración eh, a la víctima? La víctima realizó una denuncia, se le dio intervención a la oficina de atención a la víctima y el testigo eh, para que se contacte con ella. Si no se contactó, se contactará seguramente eh, en, en estas próximas horas eh, para que reciba el abordaje y la contención necesaria en este momento y uh -huh. en lo que en lo que requiera durante el proceso. Eh, y por el momento nosotros lo que tenemos en realidad es su denuncia y vamos a eh, nosotros ya con eso, digamos, lo damos por por válido al menos en este en este momento y vamos a tratamos siempre de no estar demasiado eh, encima de la víctima al menos hasta que tome intervención en la oficina de, de, de atención a la víctima justamente con sus profesionales. ¿Migues, cuándo ocurrió esto? Esto habría tenido lugar, según lo denunciado, el mismo día que se realizó la denuncia, este martes. Este martes. ¿Hay algún antecedente eh, por una situación similar contra este médico que, aclaremos, no es un médico especialista, sino que es un médico generalista? Un médico eh, de familia, un médico de los que hay en, en las localidades pequeñas de nuestra provincia. Sí. Eh, mira no tenemos nosotros eh, datos certeros ni de que existan excedentes ni de que no existan uh -huh. es un punto también que será materia de investigación uh -huh. eh, se va a citar a, por ahí a otras personas que quieran brindar su testimonio se van a, se van a se van a recibir eh, entrevistas sí. este tenemos algunas personas ya eh, identificadas por uh -huh. decirlo de alguna manera quienes queremos entrevistar pero es posible que también eh, puedan surgir otras Bien. eh hay antecedentes de esta persona tengo entendido que es un profesional de la salud que eh, es oriundo de la provincia de córdoba han consultado si tiene algún antecedente se hace las consultas de los los antecedentes penales como en todos los casos se hacen las consultas al registro nacional uh -huh. de reincidencia en donde figuran cualquier otro tipo de antecedentes cuando hablamos de antecedentes en, en materia de la justicia penal hablamos de condenas previas uh -huh. claro. eh, mmm, no todavía no no hemos hecho esa consulta, o se hará seguramente eh y después bueno, si si existe alguna otra situación similar a esta que se haya denunciado o no se haya denunciado, eh será materia de investigación en este tiempo, Bien. pero digamos no tampoco no existe un registro eh de situaciones no denunciadas previamente o de situaciones que no hayan llegado a condena. De todas maneras, este es uno de los puntos en los que en general se ahondan este tipo de investigaciones. Lo más importante, ¿esta persona sigue trabajando? Mira ese punto la verdad que no tengo conocimiento. eh Es una situación que ya depende de las autoridades sanitarias. Uh -huh. Nosotros le vamos a estar um, haciendo el acto de declaración de imputado en las próximas horas para que tenga posibilidad de ejercer su defensa en el marco de la investigación. Eh desconozco si todavía continúan funciones o no o si se va a tomar algún tipo eh, de medida al respecto. O sea, ustedes hoy van a formalizar la acusación contra este en, profesional de la en, salud. En realidad la formalización uh -huh. como como acto procesal propiamente dicho eh se llevará mañana o el lunes. Uh -huh. eh Lo que nosotros vamos a hacer en las próximas horas es el acto de declaración de imputado uh -huh. en donde se le hacen saber los cargos para que designe un defensor y brindarle la oportunidad de que declare o que no declare, no pero digamos de que empieza a ejercer su defensa. Raúl, usted está a cargo de la Fiscalía y de General Hacha. ¿Eh, ¿Le ha tocado recibir otras denuncias similares, digo, de profesionales de la salud que han tenido este tipo de conductas? hay Ha habido denuncias anteriores, sí. Uh -huh. eh, no de este mismo profesional uh -huh. ha habido denuncias anteriores eh, y como todas las, las denuncias bueno este se, se intenta ahondar en un montón de aspectos todos sabemos que este tipo de, de hechos siempre están eh, enmarcados en circunstancias que eh, dificultan la existencia de testigos por uh -huh. ejemplo entonces bueno hay que buscarle la vuelta Con otros con otros medios de prueba con otras con otras medidas eh, y con sobre todo con el acompañamiento a las a las presuntas víctimas le pregunto esto porque son efectores de salud Pero además son servidores públicos y tienen una responsabilidad sobre todo en localidades pequeñas como es gobernador Duval, donde solamente por ahí no, no lo sé precisamente pero existe un solo médico de pueblo y es eh, el lugar donde concurre todo el pueblo para hacerse atender si es que no tiene una cuestión de, de complejidad sí, sí coincido en el en la apreciación que haces eh, no solamente yo creo que todos los, los funcionarios públicos tenemos no solamente las obligaciones de nuestra función propia sino también eh, las obligaciones de que que nacen a partir de que de, la gente que va a las oficinas públicas va en busca de, de una solución de una respuesta o de un acompañamiento, y entonces creo que hay otro, un plus, digamos, de, de responsabilidad de los funcionarios. Uh -huh. eh, la última pregunta eh, que le hago, y ya no lo robo más tiempo, doctor Míguez, eh, es si se secuestraron teléfonos si se ordenaron algunas medidas de prueba, qué es lo que nos puede decir, hacia dónde avanza la investigación. Sí se, inmediatamente que se hizo conocer la que se realizó la denuncia se se tomaron las medidas que habitualmente se toman en este en este tipo de hechos eh, se realizó eh, se realizaron secuestros en el centro de salud eh, se solicitaron al juez de control medidas de protección para la víctima y para para algunas posibles testigos que tenemos identificadas eh y bueno la investigación justamente va a avanzar hacia Dar contención a la víctima a, y a, a buscar elementos que puedan llegar a, a robustecer ese ese testimonio, eh, ya sea documental o a través de entrevistas. Doctor Míguez, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Cormes. No, por favor, gracias a ustedes. Disculpen que no lo sentí antes, pero tengo una mañana llena de compromisos impostergables. Ha sido muy amable. Y usted también. Hasta luego, un abrazo.